Videoclips y temas musicales. Todo ello tanto en Facebook como en Twitter. Hoy el programa lo vamos a dedicar a el nuevo proyecto musical de una mujer, el nuevo proyecto musical de Marian Ruiz, musicalmente llamado Bandada. Que mañana viernes 23 de febrero lo estará presentando en la Escuela Navarra de Teatro en la calle San Agustín número 5 A partir de las 8 de la tarde con un montón de colaboradores encima del escenario Entre ellos el que también va a estar junto a Marian Ruiz en el programa de hoy César Sánchez Hablaremos por supuesto de este nuevo proyecto musical, hablaremos de este concierto que van a realizar mañana viernes a partir de las 8 de la tarde y por supuesto escucharemos varios de los temas de este primer larga duración de Marian Ruiz, de este primer larga duración de Bandada. Y por si esto fuera poco, también escucharemos algún que otro tema en acústico, ya que César Sánchez se traerá su guitarra, Marian Ruiz, la voz, así que disfrutaremos en directo de un par de temas en acústico aquí, en el 100.8, en Berriozar y Ratia, en una nueva edición del programa Euskal Música. Un programa que va a comenzar con novedades, el nuevo trabajo de Lier y el nuevo trabajo de Skasti. Y lo dicho, después, ese especial dedicado a Bandada. Y antes de todo ello vamos a hablaros del Berro Game Minuto Rock que se va a celebrar este sábado día 24 de febrero en Durango. Y es que tenemos ya los horarios de los grupos participantes. Abrirá el festival a las 11 menos cuarto la formación Chimeleta. A las 12.35, estará encima del escenario, revolta permanente. A las 13.40, tremenda jauría. A las 3 menos 10 de la tarde, Sermons. A las 4 menos 5, Estricalla. A las 5 de la tarde, descontrol. A las 6 y 20, no hará Gatibu, a las 20.05, Sutegar, 21.40, Glaucoma, 11 de la noche, de Siriaus, y cerrará el festival esta nueva edición del Berro Game, Minuto Rock, la formación Lasty Party, a partir de las 12 y cuarto de la noche. Y vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música después de haberte dado a conocer los horarios de esta nueva edición del Bergei Minutu Rock con la formación Lier, una novedad esta semana en Euskal Música, ya que las 11 canciones que componen el nuevo trabajo discográfico de la formación Lier Templuak R, respiran un aire stoner, proponen sonidos más pesados y duros, plagados de cambios de ritmo y distorsiones Lier canta esta vez de manera más desafiante, menos limpia y más rasgada, arriesgando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 Zurekin egon dut con este nuevo trabajo discográfico Templo a Queré hemos comenzado una nueva edición del programa Euskal Música los temas Sama Lagun y el tema Belzkará Hay que comentar que dentro de unas semanas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 antes. Por eso han señalado que los 13 temas que componen el disco se han compuesto libremente y sin perjuicios, olvidándose del estilo que dio origen y nombre al grupo enlazando muchos ritmos pero con un hilo conductor claro que no otro que mantener la idea del baile, música para bailar y para pasarlo bien La formación la componen Gork Mendy a la batería, Anderiza al bajo Matt Saldías a la guitarra, Aitor y tú a los intes, Yosu Anderro al trambón Miquel Alberti a la trompeta Xavi Yushin a las voces e Ike Íñigo a la voz Nos quedamos con otra novedad De Euskal Música Nos quedamos con el nuevo trabajo discográfico de Scasti El álbum Ye, y Y delta extraemos los temas Galdu y Y el tema B Ahora soy el aire y el techo Es un bestia De Armando Sula Si me así Y vi dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para esta formación Para Skasti, el álbum titulado y yeah, un disco que ya lo puedes encontrar en las redes sociales Y por supuesto en las tiendas de disco si lo quieres física Y ahora nos vamos a ir con ella, nos vamos a ir con el nuevo proyecto musical para Marian Ruiz El proyecto musical Bandada Ya estuvo por aquí por Buscal Música el pasado 1 de febrero Pero hoy vuelve otra vez, esta vez un junto a César Sánchez, uno de los colaboradores en este disco, y con ellos vamos a desgranar este álbum, vamos a escuchar algunos eh, temas eh, de este nuevo trabajo, y por supuesto vamos a hablar del concierto de mañana viernes 23 de febrero en la Escuela Navarra de Teatro. Escuchamos uno de los temas del disco, más concretamente Persiguiendo un sueño, tema que abre el álbum César y enseguida entramos en materia con ellos, enseguida entramos en materia con el nuevo proyecto musical de Marian Ruiz Bandada programa especial dedicado a ella aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia en Euskal Música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 can poemas que sobre el suelo se despierta en una calle desnuda y polvo orienta quiero cantar porque en la vida no sé hace nada mejor ya nuevo el tiempo los segundos mi alma no lleva barrero Si en un sueño que no llega me quedo en medio de la carretera. Hay que pase la tormenta. Me agota el dolor ese, no me verá, no Siguiendo un sueño, es el tema con el cual se abre el primer trabajo discográfico de bandada El nuevo proyecto de Marian Ruiz Ya estuvo por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música Más concretamente el pasado 1 de febrero Pero hoy vuelve otra vez, esta vez junto a César Sánchez Uno de los colaboradores, digamos así, en este disco Para desgranarnos, no todo el disco, sino parte del disco que acaban de publicar Para hablarnos un poquito también de los conciertos que ya han realizado Y para presentarnos el concierto de mañana viernes en la Escuela Navarra de Teatro Y también para ofrecernos algún tema en acústico en directo O sea que hoy el programa va a ser solo para ellos, va a ser solo para bandada Para este proyecto de Marian Ruiz eh, Arracha al León, buenas tardes a los dos Arracha al León, Álvaro, ¿qué tal? Eh, vamos a comenzar hablando un poquito de vosotros Comenzamos con Marian Ruiz, sí. cantante, compositora Cuéntanos un poco <risa> ese esa trayectoria que tienes desde pequeña Bueno, pues sí, yo ya llevo en el mundo de la música pues más o menos de los 22 años que tuve mi primera banda de rock, eh, hace ya 18, y bueno, eh, luego pues eh, durante un tiempo también estuve sin tocar, después eh, me dediqué además al teatro, estudié teatro tres años, después volví a tocar con otro chico en Small Band, en una pequeña formación, también con César he estado tocando rumbas, año y pico, casi dos, y ya luego pues me metí en este proyecto musical así como un poco más, no sé si llamarlo serio o más grande, Y, y eso es lo que estamos ahora con Bandada, a tope. Uh -huh. Y César Sánchez, que también ha hecho, entre otras cositas, monólogos, ¿no?, por ahí. Sí, sí, de hecho yo vengo del teatro, y concreto del monólogo, yo, llevo muchos años haciendo monólogo, y, y lo de la guitarra, pues bueno, hace años que, que empecé a tocar y tal, y a componer, y... y Y ahora dijimos, pues, ¿por qué estas canciones no las sacamos del cajón y, y le damos luz? Y eso es lo que hemos hecho. Metidos el lleno ya en este proyecto, vamos a repasar un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio, ¿alguna anécdota que haya que contar por ahí? <risa> bueno, anécdotas muchas, ¿no? Nos están ya pasando... Sí, por ejemplo, la de, la de Kiran, ¿no? Por ah, sí, la de Kiran, sí. ¿Porque lo decimos? Sí, dilo, dilo tú. Sí, no, sí pero te, cedo, que... te cedo, Sí, vale, nos vamos a adelantar. <risa> te cedo la palabra. Nuevo, somos pareja sentimental también, tenemos <risa> un... <risa> ha que decirlo todo, sí, que decirlo ¿no? todo. entonces eh, tiene 3 años y bueno ya ha colaborado en, en una de las canciones y uh -huh. cuando fuimos a grabar pues jolín eh, con nosotros en casa cantaba de lujo y cuando fuimos a grabar pues no, no había tu tía entonces pues bueno sin más eh, el productor eh, que esto lo hicimos en el estudio del productor de, de Cho, Doctor Cho eh, ya el productor engañándole con galletas hasta no sé qué y que no quería el tío y bueno y al final sí, pues sí al final se animó así un poco ya sí. empecé yo a cantar y ya él Pues, eh, pues dijo, venga, pues ahora ya me animo y y bueno y conseguimos que grabara su vocecilla en uno de los temas uh -huh. de bandada. Y, y bueno, el proceso ha sido muy bonito, ¿no? Sí. Eh, ha durado pues, dos meses y medio, más o menos, desde septiembre hasta noviembre, ahí en The La Chan 100% Records, el estudio de, del Dr. Cho, de nuestro productor, y bajista también del disco, y bueno, pues eh, encantados o sea, nos ha tratado de maravilla es un tío encantador, un músico de la hostia, con perdón, y, y bueno, pues muy bonito todo, sí, muy mm. bonita la experiencia. Y el disco, como veo, también tiene bastantes colaboraciones, tanto la en la música, en la fotografía y en la maquetación. Sí, sí, hemos, hemos tenido mucha suerte, yo siempre digo lo mismo, gracias, ¿no?, es una palabra que hay que decir porque porque hemos contado bueno en el diseño y todo con Patry de Blas, eh, de William Musgo, una diseñadora gráfica pues estupenda, también majísima y, y muy creativa. Luego también la mujer pájaro, que es así también un poco el símbolo de bandada, la ha diseñado Leire Olcoch, una amiga y artista también de Tafalla. Y luego hemos contado dentro del disco ya propiamente ya con, con colaboraciones de, de grandes músicos también, y de artistas también como Carlos Chawen, Cuchi Romero y Marcos Hernández que bueno, pues ha sido un lujo, ¿no? para mí que soy una desconocida, pues imagínate, ¿no? que, que colaboren gente ya pues, más consagrada y con una trayectoria amplia, pues muy bonito y muy contenta. Eh, 12 canciones son las que se incluyen dentro de lo que es este primer trabajo, 12 canciones que ya venían hechas desde hace tiempo o ¿Yo? Sí. <risa> Me toca. Me pide permiso, oye. Esto parece el 1, 2, 3. Luego ¿no? en casa manda él, ¿eh? Peces, pues sí. pues <risa> eso es como el chiste, ¿no? Yo en sí. casa tengo la última palabra. Sí, cariño, <risa> lo que tú dirías. <risa> pues sí, 12 canciones de las cuales, eh, bueno, eh, Marian obviamente canta todas porque es, yo, yo estoy acompañante, pero sí que he tenido eh, el honor... De, de colaborar en cinco temas, de componer cinco temas, los mejores, tengo que decir. Y... Siempre dicen lo mismo. S siempre digo lo mismo. No, están muy chulos, ¿eh? Sí, ¿sí? nada, no, bueno, los 12 los 12 y, y un poco eso, y yo, pues mi, mi función en este, en este disco es eso, el, el haber colaborado con esas cinco temas y el acompañar en, en, la, en los 12 temas, que, que es la leche, poder colaborar, estar ahí con esos músicos que es de los que aprendes y... Y muy bien, la verdad que la experiencia muy chula. Sí. El jueves 8 de febrero eh, estuvisteis en el Garasi, sí. el 16 realizaste eso, un showcast, o como se diga, okay. esas bueno, historias bueno, raras, en eh, la vale. morea. <risa> Una presentación. Eso es. es que... ¿Qué tal los eventos para comenzar este proyecto? Bien, muy bien. Sí, la verdad es que el concierto al Garasi fue muy chulo, ¿no? Ya un poco más, ya con batería, ya con un poco más de pues no, de, de cuerpo, ¿no? ya Entonces está bien también un poco para ver un poco el feeling no con la gente, para soltarte también un poco, ver un poco qué provocar un poco estas canciones con ¿no? la gente y, y la verdad es que muy bien y luego pues en el otro día estuvimos en herna pues también haciendo en el car estuvimos antes perdón y el viernes 16 estuvimos en un esnac y también haciendo una mini presentación y bueno pues muy bien yo creo que esto es un poco para romper un poco el hielo y, uh -huh. y que te sirva un poco pues de calentamiento de cara mañana sin uh -huh. más Me encanta desayunar a tu verita Me encanta desayunar de ti Me encanta, si despertamos sobre las cuatro Ponernos a jugar un rato Y volvernos a dormir Me encanta que me veas como un ICD Y ver que se derrite con esa piel Que envuelve tu cuerpetito, que es tan bonito Me nubla el pensamiento una y otra y otra vez Me encanta tu manera de andar Y coger la mano que me das Que me das Y me encantas por ser indio y no tener los ojos negros Pues deseo ver tus besos cabalgando por mi tiempo Porque solo el mirarte es motivo de contento Hasta aquí el videoclip de sí. un sueño. Una vez cumplido el sueño, ya sale el disco, sí, sale el videoclip. Sí, chicos, sí. Eh, cuéntanos un, o contarnos un poquito cómo fue el proceso, dónde se grabó, quién ha estado colaborando en él. Sa salgo yo en él. Mira, este... soy, soy el del coche. El que me mete caña. Pues este es Fermín Lizárraga de Ojo Cítrico, que es un, un colega, un antiguo colega de, del instituto, de cuando yo iba al instituto, madre mía, que hacíamos teatro y todo juntos, es que la vida es así. Y entonces él ha sido el que ha eh, el que ha hecho, ¿no? Este videoclip, el que lo ha grabado, lo ha mezclado y lo ha hecho con mucho gusto. La verdad es que con medios más bien más bien básicos, ¿no? Tampoco uh -huh. con muchas parafernalias, la verdad. Y hecho, yo estoy muy contenta porque lo ha hecho con mucho gusto, con mucha sensibilidad, ¿no? También, sabiendo un poco lo que hace. Y en distintas ubicaciones, algunas eh, por aquí cerquitas, o sea, no nos hemos matado mucho la cabeza, las Salinas de Berreine. Uh -huh. Eh, ¿Dónde más hemos estado? En Azcaba, en el Monte Azcaba. En el Monte Azcaba. Eh, ¿Qué más? Distintos escen escenarios, porque como es una pequeña roadmobile o algo así, sí. pues voy como transitando por distintos paisajes. Entonces hemos intentado pues que haya un poco nieve, desierto, mm, verde, carretera. Era... Sí, ¿no? en la escuela grabamos también. la escuela también. de teatro también. Uh -huh. Y luego han colaborado pues eh, la familia entera, o sea, mis cuatro <risas> cuñados, tres cuñados y cuñada. O sea, perdón, tres cuñados no. Mi <risas> o sea, mi pareja César, luego mis dos cuñados, mi cuñada y luego pues un... Un colega de teatro, Sergio Salinas, Guillermo también, Guillermo López también de la escuela y Clara. bueno, entre amigos. Uh -huh. Clara, digo, pa, Clara, que no se nos olvide Sánchez que luego también, igual nos... Otra cuñada, claro, pues decía cuatro, decía yo que... <risa> y muy bien, y no sé, yo creo uh -huh. que el resultado ha sido bastante así, bonito. Así o que... sea, que, si, que os vino bien que llovería y nevara para hacerlo. Sí. Pues mira lo de llover, fue una movida, ¿eh? <risa> Porque ahí se me fue un poco... Es un secreto ¿no? es un secreto pero bueno que, que bueno. La, mi intención era mojarme pero al final vi que me tenía que quitar el paraguas y se me fue la olla, dije, venga, ya o sea, estoy rodando un videoclip, por si no lo vuelvo a rodar nunca más y al final me acabé ahí mojando de arriba a abajo pero guay, risa es, que es un secreto, pero pero que la lluvia era mentira <risa> hay, pero, hay muchos secretos aquí encima del camión cisterna <risa> con, con la manguera ahí. sí, la verdad es que luego hay muchos trucos pero mm -hmm. pero estaba chulo volviendo otra vez al disco ¿de qué forma se puede conseguir? ¿lugares en los que se puede hacer con una copia física? ¿de Pues, pues pues tenéis en el en la tienda de la calle comedias de lo viejo y pamplona en el garasi en el Mesón de la navarrería en el centro de yogashi va satki de san juan y también tenéis también en la lana de la morea también en esos puntos físicos y luego si lo queréis conseguir pues digital pues está en nuestra página de Bandcamp, de bandada y ahí lo podéis comprar también digital y físico os lo mandamos a casa no tenéis ni que solamente Lo mandamos a casa y por por wi transfer así que lo tenéis ahí si lo queréis conseguir y para contactar con la banda para contactar con este nuevo proyecto de marian ruiz pues nada las eh, mi teléfono 65 siete793 808 tenemos el mail bandda oficial hotmail.com y luego pues si aparte nos queréis seguir pues tenemos todo redes sociales todo youtube facebook estamos en spotify ya ya estamos ¿no es cierto sí. ah, mira, mira, <ríe> desde ayer ah. desde ayer que es que me lo escribió la que nos lleva a la red esta última hora y, y ya estaba yo casi con el ojo cerrado okay. y, y o sea que si nos queréis seguir pues pues ahí estamos Pues si os parece, no vamos a desgranar todo el disco Pero sí seis de los temas Ya que el disco completo vale. la gente lo puede escuchar En las redes sociales, como bien has dicho sí. Vamos a escuchar seis temas Vamos a comenzar con el primero de ellos con cuál Pues no sé, vamos a darle a La Dama, por ejemplo, con Marcos vale. Que está también ahí Venga, esa. potente La <risa> Dama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 Y en ve de billetes, cuenta Los besos que te faltan por dar Búscate un sueño Que te dé alas Y hazte tus noches Un cielo de estrellas para amar Un cielo de estrellas para amar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 La calle en, y en vez de billetes cuenta Los besos que te faltan por dar Búscate un sueño Que te dé las ya de tus noches Un cielo de estrellas para amar Un cielo de estrellas para amar su los besos que te faltan forar buscaca tu un sueño que te dé a la de tus noches un cielo de estrellas para amar un cielo de estrellas para más vive tranquilo Sal a la calle y en vez de billetes cuenta los besos que te faltan por dar La dama es uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo del nuevo proyecto de Marian Ruiz. La dama, ¿qué, qué estilo de música es? Eh, ¿Un poquito la letra de la canción? Sí, pues bueno, esta en concreto la compuse yo, <risa> sin más, ¿eh? <risa> y va un poco sobre la muerte, o sea, al final habla un poco de eso, de, de vivir un poco la vida, ¿no? Que la señora de la guadaña pues aparece por ahí cuando menos te lo esperas y, y bueno, y más vale que nos pille bailando ¿no? y cantando y alegres. Y va un poco de eso, no de, de vivir el momento y uh -huh. de, de disfrutar también. Y de La Dama pasamos a otro de los temas. Vale, pues por ejemplo, Estaba en la siesta, que es un tema que ha compuesto César, uh -huh. un tema de corte social con un rollo un poco ahí más flamenquito sí. y bueno, muy mucho chulo también, ¿no? uh -huh. que habla un poco de, de las problemáticas que te puedes encontrar ahora actualmente, no de todo tipo. <música>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 Ete ruido pa' ver si despierta Le, le, le, le, le, le, le Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le A si despierta, vamos a hacer ruido A despierta, vamos a hacer ruido A ver si despierta, vamos a hacer ruido Seguimos repasando un poquito el disco de este proyecto de Marian Ruiz Bandada. Hemos escuchado La Dama, hemos escuchado el tema Estaba en la siesta. ¿Nos vamos con el tercero de los temas? Sí, pues bueno, pues vamos a darle, a, por ejemplo, el paseo también con mm. Cuchi Romero, que ya que es de Berriozar, pues... Muy chula, muy chula. Muy chula también de César. Mm. Y una canción muy poética que habla un poco de, de, del, del devenir, ¿no? Desde que naces hasta que hasta que te vas, ¿no? Una canción a mí especialmente me gusta mucho, sí. ¿Eh, ¿La más rockera del disco? Puede ser, sí. Posiblemente sí. Mm, yo creo que sí, ¿no? la no, mm. barroquera sí. mm -hmm. sí. empieza el paseo entre llantos y en brazos de mamá nos calmamos atrás queda el que fue nuestro hogar por delante un camino que anda vimos Después de escuchar el paseo Con la colaboración de Cuchi Romero Sí, pues vamos por ejemplo Con Hacía para disfrutar, también otra canción Que tiene mucho que ver también con No sé, yo creo que está a las mujeres les llega Especialmente, ¿no? La compuse yo Pero bueno, da igual, ¿no? Pero sí que es una canción también muy fresca Que también te da un soplo ahí de, de aire fresco Y hay algunas mujeres que me han escrito Dándome las gracias un poco porque esta canción Les ha llegado, ¿no? De alguna manera especial Y bueno, pues también es Me gusta mucho cantarla Hay tantas cosas que hacer O que no hacer Pero hoy voy a poner punto y a perder.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 Yo solo quiero ser esa mujer que sale a la calle a bailar y a solo anhelo ser esa mujer que nació para disfrutar para disfrutar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 Hey okay. disfrutar. Eh, la dama estaba en la siesta, el paseo nacida para disfrutar, sí. y el último... Venga, elige tú, César. Yo. Que yo eh, una de las que no cantemos, claro. Una de las que no cantemos, pues, que puede ser el, el rigui, por ejemplo. Ver, señales de arena. Señales de arena, que también es un rigui. Un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 señales de arena aquí se decir que esto es así como en mis sueños guardar mi dormir a ti entre tus manos soy ese trozo de hielo sapiéndose entre mis labios y tus dedos mm, estoy sembrando en mis piejenas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 Pues ahí estábamos, desgranando temas que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo de Marian Ruiz, el primer trabajo de Bandada. La dama eh, estaba en la siesta, el paseo nacida para disfrutar y señales de arena. Hay que decir que el disco completo lo puedes disfrutar en las redes sociales, en Spotify y en YouTube también está. O... Sí, sí, sí, arena. tenemos canal, tenemos el videoclip. <risa> Tenemos de todo Y vamos con otra cosa importante Que también estáis aquí Por ello, es que mañana viernes 23 de febrero Presentáis el disco en la Escuela de Navarra de Teatro Y a lo grande sí, Con sí. colaboradores, con un montón de historias Con firma de discos eh, Contarnos un poquito Cómo Uf. va a ser ese fiestón de, <risa> de apertura ¿no? Pues sí un, fiestón, sí, un fiestón Y bueno, desde aquí os invito a que A los curiosos o Siempre eres desconocido, ¿no? Hasta que poco a poco te empiezan a conocer. Entonces, bueno, es importante, o a mí, pues que la gente, ¿no? Pues que, que, que los que os animéis, aunque no nos conozcáis, pues que vengáis, ¿no? Porque, sobre todo, porque va a venir gente muy muy artista y van a estar todos los músicos de la banda, las coristas y alguno a más, algunas sorpresas, gente invitada. O sea, yo al final, vale, sí, estoy ahí, pero es que voy a estar rodeada de gente tan tan buena y tan maravillosa que... Que solo por eso ya pues merece la pena no asistir a, a este concierto no también por toda uh -huh. la gente que, que, que va a estar ahí acompañando y bueno sí, habrá sorpresas eh, invitados están hollis muñoz un cantador flamenco y también está gabriel gaguinza porque ni carlos chagüen ha podido venir ni kuucci al final tampoco ha podido y marcos está en chile de vacaciones <ríe> entonces pues bueno pues van a venir otros otros uh -huh. compañeros de, de este mundo de la música así que Pues ojalá que os apetezca y os paséis por allí, uh -huh. por la escuela. El concierto empieza a las 8, pero sí. la apertura de puertas es una hora antes. Sí, a las 7, para que la gente, pues, se eh, os apetece pues, tomar algo, pues sí. unas ahí, birras... Sí, cosas. eso es, habrá servicio de bar, sí entonces, uh -huh. muy sí. bien, para allá... El Merchan, un poco, pues, pues unas... Eso es merchandising, ¿no?, que ya tienes ahí un montón de sí, historias. Sí, bueno, camiseticas, cositas, así que nos mm. hacía ilusión también tener, ¿no?, un poco de mm. merchandising. Mm. <ríe> y al final de estar el concierto, ¿estarás firmando discos? Sí, ojalá, ojalá firme muchos. <ríe> Sí, de eso se trata, de firmar unos discos, saludar a la gente ¿no? y bueno y, y contenta ¿no? de, de estar ahí con, con el calorcito de la gente. que es. Al final, es que estas profesiones son así, tanto el teatro como la música, si no viene el público, pues, pues no es lo mismo, no te la gozas igual. Así que el público es lo que vale, sí. Pues si os parece, mientras os vais preparando para un par de temas en acústico, eh, vamos a escuchar otro de los temas del disco. ¿Nos tema, nos vamos igual con el tema Pájaros eh, de Libertad? Vale, Muy venga. chula, muy chula. perdido las ganas de bailar Porque este mundo va mal, este mundo va mal Muy mal, muy mal La gente no tiene ya parne Y ha perdido las ganas de soñar Pero hoy sacudiré mi ropa en la ventana una vez más Pondré alas a los vientos y sacaré mi voz a paz. a la luz de una farola se sientan un triste banco y no para de pensar de pensar en el monstruo que le asola y le torna su existencia en una gris soledad y salía uno de sus cigarrillos y se alía con el canto de los grillos por no escuchar al fantasma del castillo de su ser y es que en su Realidad Se funde los cuartos En esas maquinitas Llenas de colores Que atrapan su mirar Que corroen sus ratos Y su dignidad Va sintiendo perdida Cuando vuelve a hogar Con el alma vacía Y piensa en la cuarta Prepara la mentira Que le hunda aún más La dieta que nunca falta en su día Se basa en cerezas, fresas y si hay suerte sandía Sus amigos se llaman conciencia y vino El uno le dice para y el otro vente conmigo Y sus manos pegadas al botoncito Pa' que gire la ruleta sin parar Sin ganar más que un trocito de su llave y soledad Y su vida se va, yendo de bar en bar, vagando por aquí, vagando por allá. Y jamás cambiará si no son monedas, para seguir fundiendo los cuartos en esas maquinitas llenas de colores, que atrapan su mirar, que corroen sus ratos. Y su dignidad va sintiendo perdía cuando vuelve a hogar con el alma vacía Y piensa en la cuarta, prepara la mentira Que leunda más Vamos con corazón al viento. Me arrepiento de las veces que perdí mi tiempo Lamentándome de todo y al final ¿Pa' qué? De las veces que solo bebí el amor a medias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 Arrepiento de las veces que perdí mi tiempo Lamentándome de todo y al final pa paqué Y me arrepiento De no haber sabido ver más que una parte De la inmensidad que hay ocul tanto ser de mostrarme más pequeña cuando yo era más grande de que el miedo haya frenado mis instantes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 El mundo no se va a parar Y aún nos queda mucho por lo que luchar Por eso vamos a cantar Así que vamos a reír Que no nos quite la ilusión Y si una nuestro corazón al viento Y si una nuestro corazón al viento Y si una nuestro corazón al viento Pues ahí estaban dos de los temas en acústico, en directo, que nos han ofrecido Marian Ruiz y César Sánchez para presentarnos este proyecto musical de Marian Ruiz, este proyecto de bandada, que eran los dos temas titulados Gris Soledad y Corazón al Viento. Gris Soledad un tango y Corazón al Viento, pues más rumbita pues Marian Ruiz César Sánchez muchísimas gracias por haber venido gracias a ti a Álvaro por invitarnos por segunda vez y, y ojalá podamos venir muchas más eso espero <risa> espero que ya el año que viene o dentro de año y medio lo vamos a dejar un poquito a rodar sí, el disco rodar. y eso sí, es sí, claro estéis bien. otra vez para aquí para hablarnos de sí. lo que es el pues nuevo cuando, cuando estuvimos en las ventas no sé qué pues <risa> eso no es eso es, ¿no? ahí, eso <risa> es, eso <risa> es. <risa> Muchísimas gracias a vosotros, Venga, Agur, gracias Y a la gente a recordar Feliz Mañana viernes 23 de febrero A las 8 En la Escuela Navarra de Teatro El concierto Presentación De este nuevo proyecto musical De Marian Ruiz El proyecto Bandada Música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 unha estela para que tú llegues a ser.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 intentaré que dejar en ti son una estela para que tú llegas a ser o que tú quieras cantaré dejar en ti son una estela para que tú llegas a ser que tú quieras bien cariño muy bien, ¿está? lo tenemos cho. hola a todos, soy Bandada y os espero este viernes 23 de febrero a las 8 de la tarde en la Escuela Navarra de Teatro allí estaré presentando mi primer disco Bandada, acompañada de grandes músicos y artistas Apertura de puertas desde las 7 de la tarde y entradas disponibles en la web de la escuela navarra de teatro tres/dobles laescueladeatro.com. Podéis seguir mandada en las redes, Facebook, YouTube, Spotify y nada que os animo a, a ir a este concierto. Muchas gracias y nos vemos el 23 de febrero. Agur, estoy esperando que la vida me sorprenda.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 Pues ya lo sabéis, mañana viernes 23 de febrero a partir de las 8 de la tarde la escuela Navarra de Teatro presentación del primer trabajo discográfico de este nuevo proyecto de Marián Ruiz Bandada. Y vamos a ponerle el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Musika, no te recordarte que hemos escuchado las novedades de Líder, el nuevo trabajo discográfico Templo a Kere, los temas Samalagun y el tema Belgkará. Hemos escuchado lo nuevo de Skatsy, esta formación de Zarautz que regresa al panorama musical con el álbum Yel, los temas Galduira Basí y el tema Bi Y nos hemos metido con Marian Ruiz, nos hemos metido con el proyecto Bandada, hemos hablado del nuevo trabajo discográfico, hemos hablado también de los conciertos que han realizado tanto el jueves 8 en el Garashi como el 16, ese Showcast en La Morea, también hubo otro un poquito antes en el car y también hemos hablado del videoclip y por supuesto del concierto de mañana viernes 23 de febrero en la Escuela Navarra de Teatro y también, como no, hemos disfrutado de cinco de los temas que te puedes encontrar en este primer trabajo discográfico para Marian Ruiz para Bandada. Nosotros, lo dicho que no somos, recuerda, dentro de siete días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludos, agur. Bideiak dira soberak inak, mugimenduak dirauen bitartean, hamua iretz den du arrainaak, eta zer, kapo aldeaz baztertzen bagarra, hau jeez, da pentsatzeko garaia.